siente si sí, me se siente bueno chavales pues eh, el pistolero maniego yo un puto mago un puto amo un puto hechicero Porque en un momentín ya tiene arreglado la historia esta. Bueno entonces vamos a volver a vamos a volver a, a entamar porque ya no tiene sentido. Bueno tiene sentido lo que vos decían antes de que en caso de en caso de poner un circo la sienta de Radio Cuca, ¿eh? en caso de poner el circo Cuca eh, crecen unos los enanos Está claro, está perfectamente claro, porque de verdad que estas cosas que nos pasan con, con la emisión en digital y con la página web y tal, no, ni, no son normales ni de yoñe. Ni de yoñe, pero bueno, oye, en el mundo hay muchas cosas que no son normales y que para arriba son bien más graves que, que el fecho de no poder emitir por internet. Porque bueno, ahora ya está ya está otra vez arreglado la cosa. Hay una que se metió como en el chat y dice Admin. Y se ríe... ¡Ay, maniego! digo te yo que estoy para pa dar la risa! Por no llorar, ¿eh? Por no llorar... Porque mira, estaba yo diciendo antes... Cajo la mar... Que hay cuatro años que pusimos la, la emisión por por internet... Oye, en estos cuatro años... ¿eh? Cuánto, ¿Cuánto emitiríamos de, de tiempo efectivo por internet? Porque de verdad que con todas las veces que no se pudo conectar por una cosa o por otra, eh, eh cuando estuvo fastidiado, cuando se nos metió un virus en la, en la página web, cuando hubo otra vez que me parece que, que, que quebró o no sé, o desapareció el servidor que, en el que estábamos agospiados, ya la de mi madre. La, la, la de mi madre las cosas que pasen. Pero bueno, allí, nada, yo lo que tienen eh, ser una radio libre y seguramente si fuéramos una radio de esos comercialones que ganen perres y qué tal, seguramente Estas cocines nunca saben, nunca saben porque para eso tienen ellos un ciento de técnicos ahí ¿Eh? Eh, bien pagados y bien untados paquetea que tea todo tal nosotros no, nosotros hacemos todas las cosas cuando podemos y como buenamente podemos, porque no ganamos perres por hacer esto, todo lo contrario el hacer esto suponemos una, una serie de perres ¿eh? a todos los que a todos los que estamos aquí joder, un agradecimiento enorme al, al pistolero maniego que para arriba de estar emigrado ¿eh? en, en caso al carayu para arriba de estar emigrado, incluso ¿eh? incluso tan de emigrado ¿Eh? y quién a a, a apañarles cosas que furrone mal aquí ya la de mi madre, ¿Y ¿de verdad a la de mi madre? Ah, oye joder la verdad que hay que darse cuenta de lo que lo que hay, lo que este mundo lo que hay este mundo mira hay unos años, eh, Mesamente hay no hay esos cuatro años que andamos y ya tenía teléfono móvil, pero hay unos pocos más no tenía teléfono móvil, entonces ¿eh? ¿cómo hubiera podido yo Arreglar, tú ponte que me he Con una situación como esta Bueno, tú, que la que no tenía teléfono móvil Tampoco, no, espera, sí, no Yo llegué a teléfono móvil Agarrélo muy tarde eh, de Internet se había Te iba a decir No, la que yo agarré teléfono móvil No había internet Sí, hombre, sí, sí claro, que, claro que había internet, internet Ya, había internet ya Empecé a andar por internet mucho antes De, de tener teléfono móvil Pero bueno, la cuestión es que esta noche tengo teléfono móvil entonces llega aquí el, el rapaz de Amala mala hostia del programa de dicho me, oye me cago en la marca, que esto no tira, que no va, que no sé qué yo que agemento, empecé a llamar teléfonos a un puñado de gente y al final, bueno, pues llamé a, contacté con quien mejor podía echarme una mano en este tema, que era el pistolero maniego que lo dicho, que tengas a Dios, eh qué sé yo, cuánto será 400 kilómetros por lo menos de aquí quien asina, eh el hombre el vaya, arreglalo joder una putadilla entre comillas ¿eh? no no que lo arregle algo arregle a esta puta madre pero bueno, putadilla entre comillas el hecho de que De que, de que bueno pues seguramente hay mucha gente que se me metió aquí intentó entrar a de la página web y como vio que no tiraba pues esta noche he dicho ah, esta noche quedamos en sin sentir anedonia pues que íbamos a hacer yo una verdadera pena porque porque yo oye estoy muy a gusto con haciendo el programa con oyentes y que se me meten al chat y me cuenten cosas y tal ahora mismo en el chat estoy yo solo uy picaron a la puerta a ver esperáis que me quite un poquitín los cascos No, yo cuido que no picaron a la puerta Porque si picaran a la, a la puerta Entonces entonces picaría otra vez Digo yo, no, pues no picaron a la puerta eh, Sigo entonces con las mismas cosas Que digo que en el chat ahora me esputo Yo te doy más Hay un pedacín metióseme también el, el pistolero eh, Pero bueno, el pistolero ya marchó Tendrá otras cosas que hacer, normal eh, Cuando uno vive a 400 kilómetros de... del lugar y tiene un trabajo exigente y tiene familia y tal pues es normal que tengan otras cosas que que hacer, no como los que ¿Eh? no como la, la, los que somos como yo que que no tenemos que no tenemos ni familia ni ni, ni, ni nada que hacer bueno, oye, pues nosotros podemos permitirnos el, eh, el fecho de, de dedicarnos a otras cosas bueno, ay, perdona que está yéndose me la olla y que, ay, y que con todo el engadillo este A ver, oh, ¿qué pasa? Ahora porque no viene el micro, que hago en la nah. Yo es que estoy queriendo tirar del otro micro. ¿Y ¿Por qué está así alto? ¿Quién será el que.? Mm. Joder. A ver, oh, perdona, y es que. Ay. A ver. A ver, a ver. A ver, ahora aprieto. Y ya tengo. ¿Tengo dos micros? Sí, ahora ya tengo dos micros. Ahora ya se me siente bien. ¡Ay, Dios! Bueno, pues nada, lo dicho que... Estás sintiéndome pel 107... Estoy anedonia, yo soy el anedónico miserable. Estás sintiéndome pel 107.3 de la frecuencia modulada. Y ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Estás sintiéndome también, si quieres. No sé si habrá... no, sí, sí, coño! Cinco people here, cinco personas aquí. Una soy yo, así final que hay otras cuatro personas que están... tan conectáis a la emisión en digital a través de, de Internet de Radio Cucaracha? A ver, uno soy yo, otro será alguien de aquí en Telecomunicaciones que tendrá oye, pinchado esto para controlar, otro no sé quién puede ser, pues la policía, no la policía local, otro la policía nacional y ya acabó, ya. Bueno, pues nada, saludinos a las... A las fuerzas de, del orden público, ¿eh? saludenos también a los funcionarios de, de la inspección de telecomunicaciones, ¿eh? que seguramente sean los que los que están sintiéndome esta noche. Uy, metióse de aquí más al chat. ¿Mm? Bien, qué bien. Lo que pasa es que metióse, pero no se identificó. Oye, chatero, oh, pon algo, pon a qué cocina, joder, pero identificate. Aunque salgas como un West, serás un. Uy, marchó. Metí miedo y marchó. <risas> Uy, marchó también uno de los cinco que había Ahora cuatro nada más O sea que de esos cuatro, uno soy yo Ay, Vuelvo a ver cinco Pero bueno, oh, chaval, marches bien Es como yo lo tuyo, y es como algo de Ana Y volvió a meterse al chat Así que marcharon, volvió a meterse al chat A ver, oh, pues di algo, mira, pone ahí Son one is typing Eso en inglés quiere decir que de aquí está escribiendo Uy, oh, mira, de un tal West Ian Que pone hello everybody ¿Eh? A ver, por la manera de ponerlo, eh, me parece a mí que esto va a ser Lucía. No te digo, ye, Marilú, eh. Bueno, buenas noches, Lucía. Bueno, Marilú, esta noche, ye, Marilú. Ye, que Lucía, ye, así, muy mutable de, de nombre, eh. En la semana pasada, ye, era Lucía la Mota. Otras veces, ye, Lu. Y otras veces, uy, mira, oh, hostia, ahora mismo hay cuatro, eh, cuatro personas... iba a decir cuatro personas humanas pero que sé si yo, oye, que sé si yo la naturaleza de cada uno metíos en el chat eh, escribiendo un escriben ahí de Tobía, pero bueno, no digo nada uy, al final resulta que va a ser un, un programa normal gratuito y agradable, Mira que yo me puse todo eh, todo enchotado y, y cabreado cuando llegué aquí y, y vi el percal y hay que saber lo que pasa, que yo pensé que joder, Dios, qué mal pensado yo uno Y era hostia, porque no va volviéndose cascarrabias, mal pensado y tal, según según va cumpliendo años, ¿eh? Eso de que los viejos se vuelven cascarrabias va a ser verdad. sí. Pasa, pasa, hasta, pasa hasta con la con los animales. Los animales, no os dais cuenta, los que tenéis, los que tenéis mascotes o total no, no os dais cuenta de que... ...bueno, los que tenéis mascota... ...que la tenéis en muchos años... ...entonces conocisteis la de... ...de cachorrín, conocisteis la de, de adulto... ...y conocéis la de viejo ...que veis que incluso es mascotes... ...se vuelven me rabia, es normal... ...y que, a ver, oye, pues va uno... ...teniendo los achaques a su historial... ...y ya empiezan un querer gaites... ...y, y aparecéis más muchas cosas... Yo, hago bueno, la verdad que estoy de un tiempo a esta parte Doyme cuenta de que me estoy volviendo un cascarrabis de la hostia Y, a ver, tampoco soy tan viejo, joder Ni tan mozo Estoy, estoy na mitad, estoy na mitad eh, de, de fechu, de fechu decía que Que, que, que, yo lo que decía Ah, estaba hablando de, de ser cascarrabis o no sé después cuenta como estoy ya, ya estoy empezando a tener problemas de memoria bueno eso eso ya es normal porque tengo les neurones radiales ¿eh? con radiación ionizante entonces mataronme muchos neurones del corte cerebral y y quédeme y quédeme sinas pero bueno pues qué estaba yo diciendo que de un tiempo esta parte de cuenta de que de que ya soy un cascarrabias que lo dicho no soy tan viejo ¿eh? no soy tan viejo pero tampoco soy eh, tampoco soy ya nada mozu Eh, de fecho teniendo en cuenta pues de algunas vicisitudes en la mi vida, en mi salud pues cuido que ya llevo más de llevo al menos el 70 70% había calculado de la mi esperanza de vida hombre. lo que pasa que, a ver, no sé ¿donde viera? no debiera no, no, no, no espera, lo que tenía calculado ya que llevaba el 40, el 40 de la mi esperanza de vida al nacer ...pero claro, eh, no sé si vosotros... ...controláis la diferencia entre los términos... Eh, eh, ...como ya la esperanza de vida... ...y como yo... ...como ya lo otro... ...dios, uno ya era... ...hay expectativas de vida... ¿eh? ...esperanza de vida y expectativas de vida... ...la esperanza de vida hay un... ...y un, y un estadístico... Que se, ...que se relaciona con el momento de nacimiento... ...de la persona... ¿eh? ...y en la esperanza de vida al nacer... ¿eh? O sea, que se, se mira en el momento de nacer Cuáles son las esperanzas de, de vida De de, de, de las personas en ese mismo entorno En ese mismo ambiente en el que nace el, nacer el, el rapacino o la rapacina Yo de la que nací mmm, No sé si era en el 75 cuatro pudiera ser el, la esperanza de vida 70-74 sí. bueno que eh, no tenía que estar a lo mejor más allá de aproximadamente a la mitad más allá de aproximadamente de cincuenta lo que pasa que luego está el, el otro término el otro estadístico que ya la eh, el, que son las expectativas de vida ahí ya entra un poco Yin pues la, las expectativas de vida ya no son al nacer ¿m? al nacer ya la esperanza de vida las expectativas de vida pues, cuidadín, que ahora vendrá al lo mejor un, un sociólogo y, y hostia dirá, pero qué burra está diciendo este rapaz oye, perdón, yo digo como lo sé a lo mejor lo que pasa es que lo sé mal eso pasa muchas veces ¿eh? hay gente que lo, que lo sabe mal <ríe> piensa que eso es alguna cosa y no la sabe eh, hay que hacer caso a Sócrates, ¿y era el que decía solo sé que no sé nada. ¿Y era Sócrates? ¿O y era sí, Sócrates, ¿no? Sí, me pues parece que sí. Oye, si me estoy metiendo la pata, pues también no me pasa nada. Que venga de aquí ni me y me lo y me remede. <ríe> bueno, pues que decía yo que a ver, una cosa y la esperanza de vida, la esperanza de vida allí hay un estadístico ¿eh? que se que se mide al nacer, en el momento del nacimiento. Y la expectativa de vida no, y de un momento cualquiera de la vida, ¿eh? mide la, la expectativa, eso, la expectativa de vida mides en un momento cualquiera de, de la vida de la, de la persona. Así no, pues, eh, si la esperanza de vida ayer, pues, bueno, pongamos que hay dos ropacinos, ¿eh? que nacen en el mismo día, del mismo año y en el mismo sitio, y tiene una esperanza de vida, ¿eh? suponse esa población, a ver... a ver si lo estoy diciendo bien ¿eh? si no lo he dicho sociólogos y demás que pueden, pueden retrucarme aquí y decirme venga un día te estás metiendo la pata que no y así pero bueno para qué falas de lo que no sabes y tal bueno perdona, yo, yo, yo, yo lo bueno que tiene tener un programa de radio que puedo falar de lo que me da la gana decirlo bien no decirlo mal no pasa nada pues yo mío bueno lo he dicho la esperanza de vida de Soto Ropecín nos pone que fuera 80 años ¿Mm? la esperanza de vida en nacer en la so Población de esos lugar... de su país en ese momento fueron 80 años. Bueno, pues nada, ¿sí? eh, los dos se ponen a crecer y tal. Y según llegan a la adolescencia, pues resulta que uno no bebe y fuma y anda en coche. La de mi madre y el otro, pues, pues, lleva una asceta que vive de ermitaño en el, en el monte alimentándose nada más de, de, de hortalizas de la de su recolección... ¿sí? Pues entonces, a lo mejor, las expectativas de vida de esas dos personas ya no son iguales. Aunque nacieron en el mismo momento y, y tenían una esperanza de vida al nacer de 80 años, pues a lo mejor el, el eremita Montés, pues ahora tiene la de, de 85. ¿Mm? Y, el, y el otro, pues en vez de 80, el fumador, bebedor y conductor, pues en vez de 80, pues tiene la en 65, qué sé yo. Y un decir. ¿Mm? ...también pueden influir en estas... ...en estas cosas... ...pues los problemas de, de salud... Que, ...que vayas teniendo... ...y tal... ...por eso por eso pienso yo... ...que la misma esperanza de vida... ...pues igual yo un poquito menos que al nacer... ¿eh? ...yo no fumo ni bebo, ni conduzo... ¿eh? ...vamos a ver... ...pero pero bueno, si tuve yo los mis... ...probleminas de, de salud... ...y entonces es, pienso por eso... ...pienso yo que... ...que, que no voy a tener esa... esa esperanza de vida ¿Mm? así en que, bueno, pues igual, no tengo edad todavía para ser viejo pero lo mejor si tenemos en cuenta lo que se por restar de, de la mi esperanza de vida al nacer, pues ya soy un poco viejín y, y ya tengo derecho a ser un poco que sea Yo ya doyme cuenta que <risa> muchas cosas que antes eh, no me parecían de ninguna manera, ahora parecen mal ¿Mm? yo sé pues pequeños probleminas que antes no yo os daba mucha importancia ahora digo yo pero bueno por esto pero cómo se puede ser así pero cómo se puede hacer esto y luego yo mismo de pescancia digo madre de dios pero cómo soy por qué me parece mal todo ¿eh? por qué de mano pienso que no sé que las cosas están mal fechas y que tienen que hacerse de otra manera por qué me dedico a legislar eh? ¿sabéis que los, los ancianos los, la gente mayor son los mayores legisladores del, del mundo ¿sabéis por qué? Porque tienen la capacidad de convertir cualquier deseo inmediato ¿eh? tienen la capacidad de convertirlo en ley universal Y vosotros diréis, sí, pero como yo esto siempre pues es fácil si sí, yo qué sé si yo voy con la bici por la acera ¿eh? o por una calle peatonal el código de circulación aválame, ¿eh? aválame, porque porque oye te prometió siempre que vayas a la velocidad similar al peatón y y preferencia al peatón, ¿hm? dir puedes ir con la bicicleta por la acera, por la zona peatonal. Pero por embargo pues hay gente que ni que no le gusta eso, ...hay gente que, que no lo lleva... ...que no lleva ese tema... ...que no lleva, no lleva que andes con la bicicleta... ...pues alrededor de ellos... ...y entonces dicen de... ...por qué no se puede ir... los bicicletas son para ir ...por la calle... ...y tú dices Dios... ...coño, no, a ver... ...según el código tal... ...y así, nadie como yo estoy haciendo y tal... ...entonces qué ocurre... ...hombre, si llega una persona... joven ...o... ...o de mediana edad... ...pues puede decir... bueno pues tiene razón... ...los menos, eh, los menos... ...o si no pueden sencillamente refunfuñar... ...o si no pueden decir... "Bueno, vale, joder, tienes razón... ...pero yo que no yo plan, no sé qué... ...pero si yo una persona mayor, lo normal... ...eh, Y que te digo... ...no, esto yo que tienes que ir por la, C, por la calle... ...y yo diré, no, que ¿qué tal el código judicial? ¡No, nunca! ¡Nunca ningún código yo como dejo yo! Y así nadie, no, así nadie... No, ...yo qué sé, pues al cuarto medio de situaciones... un día, por ejemplo, cogiendo, cogiendo agua a buena fuente, ¿eh? cogiendo agua en la fuente. Pues bueno, la gente iba con la su so garrafa, con el su so tal, y, y llenaba en el agua y la gente estaba guardando cola para llenar el agua. Ahora ya seguirá llevándose. Yo hay años hacía eh, mucho eso de de. de coger agua en la fuente, pero de un tiempo a esta parte la verdad que volvime un viejo consumista de esos que compra agua embotellada, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero el caso llegué que en antes, el cuarto, cuando era cuando era más niño, de ir a la fonte, ¿eh? a collar agua, a collar agua en la fonte y como había mucha gente, pues se hacía cola. ¿eh? y bueno, pues unas veces se que iba adelante llevaba una garrafa cinco litros y otras veces llevaba tres ¿eh? oye, no pasaba nada ¿eh? cada uno, oye, ¿eh? collería la... ...el agua que diera la gana... ...oye pues acuérdame una vez... ...mira tú quedas en me ha una cabeza... ...lo típico pues estaba la gente allí llenando... ...pues dos garrafes... ...tres y tal... ...y bueno en un momento dado tocó un paisano... ...que el paisano llevaba al menos cinco o seis... ...no me acuerdo la de Dios... ...y yo empezaba una muller, una vieja por supuesto... ...oh... Pero, pero esto, pero, pero, pero ¿qué va a ser esto? Pero, esto el mundo debiera estar permitido, ¿eh? Porque, porque no un mal... porque, porque qué, qué falta respeto, qué tal. Bueno, al final el otro tuvo que acabar cabrándose... agarrando los garrafes de la mujer, pegando ahí unas voces y tirando los garrafes por un seto para allá arriba, los matos. Bueno, en fin. Pero bueno, que quiero decir que la mujer en un momento dado entendió que el, que el su deseo inmediato. Tenía que ser así, ¿no? o esa era la ley. ¿Mm? No os recordéis el día que os falei también de la vieja repugnante de la piscina. Aquella vieja con la que, oye, cho chocaba porque estábamos <ríe> en la misma calle de la piscina y yo chocaba con ella. <ríe> Joder, porque ella era una vieja que iba muy despatín y que ocupaba mucho. Entonces yo pro proponía, yo, no me, yo la verdad que no soy de enfadarme. Bueno, yo... Yeah, bueno, a veces sí se enfadame Sobre todo aquí en la radio se te enfadame Pero el resto de las semanas soy, Tengo una personalidad más tranquila Que eso no se contradice Con lo de ser cascarrabias eh. Yo puedo ser cascarrabias Para mí eh, Para mí mismo Dentro de, de mi propio ser Puedo estar pensando en cualquier cosa Que, que digo Bueno, soy un cascarrabias Pero no, no, normalmente no, no lo exteriorizo No lo exteriorizo en absoluto Bueno, la cuestión es que llegué yo intentaba ¿eh? pactar soluciones con la vieja negociar Le digo pues vaya usted por esa calle, y yo voy por este y tal no me da la gana porque yo sé que, porque yo se ve porque yo toco derecho porque yo bueno al final lo que pasa es que acabé yo cambiando para pa otro para otro para otro que hay ¿eh? que que a ver, que tampoco lleve patrimonio de, de Les ¿eh? tampoco lle patrimonio de Les Villes, porque pasó? hoy fue el, el fue los no no lo que me pasó esta mañana en la piscina. Yo ahora, ya os conté más veces, hay tiempo ya que el, voy a una piscina, en la que tengo la suerte de que no está masificada como la de antes y eh, que normalmente pues tengo una, una caipa a mí solo. ...y que cuando te compartirla... ...pues tampoco pasa nada... ...porque la verdad es que las cais son, son menches a bondo... ...como para poder nadar dos personas... ...tranquilamente, sin problema... ...oye pues... ...¿quieres creer que oye, nada, de hecho pongo a nadar... ...y tal... ...vosotros, bueno, no si necesitáis de, de ir a la piscina... ...de ir a la piscina o no... ...de alguna de las personas que me sientes si y que lleve una... Un, una nadadora, una nadadora habitual, pero otros igual no fuiste nunca. Bueno, por pues lo normal, cuando estás en la piscina, y eh, arremate a, a la derecha de, de la toca eh. y llee como bueno, la norma escrita que, que hay por cualquier sitio, que, ye que normalmente tiendes a ir la derecha. Bueno, pues en las piscinas sin nada más, o sea, tú vas arrimadina a la derecha de la caipa. pa joder pa pa dejar sitio a otros o pa para lo que sea. Yo de hecho ya aunque no vaya a ir piscina, la misma que hay que yo, yo ya voy siempre para la derecha, que de hecho na piscina que voy ahora ya es muy fácil, ya muy fácil, porque esta bueno, y la mayoría de terreno, por ahí algunos que no lo tienen y y failo un poquecito más difícil. La cuestión ye que les eh de la piscina esta tienen la mitad, justo la mitad de cada calle. pintada una, una raya lo que llamaría el fondo normal y azul y la raya amarilla algo así no me acuerdo pero exactamente pero bueno algo así así en aquello muy fácil ¿eh? además bueno en, en, a cada lado de la rayuca en cuestión hasta hasta lo que es la corchera ¿eh? que marca la, la leyenda de la calle ...hostia pues queda el sitio bondo para para el ancho de un, un paisano o de una peñana ¿eh? cada ancho queda el sitio bondo bueno oye pues ¿qué crees? que es que se iba yo nada y tal pim pam pim pam y ya cuando cuando entamara el primer yargo ya vi que que había una una moza una, una otra punta parada y tal esto que bueno el yargo y, y paró en el tuyo oye pues iba yo pim pam pim pam pim pam tranquilamente y que también norma no escrita pero bueno que asumida por todos que lo normal y que cuando te has parado eh, te arrimes a, a la orilla ¿eh? te arrimes a una orilla ¿Eh? Para joder, para a otros. Sí. Ah, no, no, pues, está. Todo lo contrario. Según estaba yo llegando, espanzurroso allí, bien... Ah, ah, es, pff, joder, choqué. Digo, no, no, pues nada, ¿eh? choqué con ella y yo seguí nadando. Y sigo nadando, pim, pam, pim, Yo por la media derecha, llego al otro extremo de la piscina, doy la vuelta, pim, pam, pim, pam, por que se a la derecha y de repente, ¡pum, bah, choco! Y a veces, ya, salgo ahí, saco ahí la... la cabeza todo tal, porque yo, a ver, yo nado mirando para <risa> abajo, no sé, otros como Fadrán, pero yo, yo joder, si tengo que andar ¿eh? levantando la cabeza, mirar al frente, du duelen los cervicales, y yo precisamente voy para quitarme los dolores, ¿eh? así que, joder, <risa> yo voy mirando para abajo, golpe el bien rectín, la, la, la columna vertebral procuro que, que tenga muy recta, ¿Eh? Y bueno, pues normal, choco, <ríe> si hay de aquí, que, que, que, que, te va ocupando la mía, choco, bueno, y el caso y que, eh, bueno, pues nada, la moza esta venía nadando de espaldas, y en vez de venir por la su derecha, venía por, por la su izquierda, ¿eh? exactamente por lo que ya era la mía derecha, ¿sabéis cómo llega si uno los términos derecha e izquierda son totalmente relativos, ¿eh? todo depende de donde estés, ¿eh? la derecha de tu cuerpo y la izquierda de tu cuerpo, ¿eh? Eh, eh, ...mirando entre ...vamos, que, que ya era la tibú... ¿Mm? ...entonces yo, si iba en un sentido... Eh, ...la mía derecha ya era uno... ...y ella venía en el sentido contrario... ...entonces venía por la soma zorrea... ...que ya era a su vez la mía derecha... ...vamos, <risa> la de mi madre... ¿Eh? ...entonces chocamos... ...bueno, yo indasina, como ya vos digo... ...que soy una persona muy pancha... ¿eh? ...yo dije, perdón... ¿eh? disponiendo más seguirme sin más... ...oye, pues no me dice ella... Que mira que ya era ella la de la culpa, ¿eh? Que mira que ya era ella la de la culpa. Y no me dice ella... A ver si tienes un poco de, de cuidado, ¿eh? ¿Eh? Digo yo... Vale, sí, pero hay que ir por la derecha, ¿no te parece? Eh, bueno, sí, sí... digo eh. bueno, sí, sí, pero por la derecha, ¿vale? Luego, por fortuna... Según yo era al final del de Yargu vi que el paisano que estaba en aquel de, de al yao que marchara y que, que a mí me de ella para no tener que, que aguantar a la, a la repugnante esta porque me cago en la mar. Dios mío, si, si tengo que andar aguantando, que tengo yo mucho que eh, tengo yo mucho que hacer yo para mí, como para tener que andar aguantando a nadie. Mira, estoy de ser cascarrabias. ¿Ves? No os decía yo que soy un cascarrabias. febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero, mi familia es grande, en mi casa somos ocho y la clase media vaga no recibe plan ocho, es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre me desahogo cuando escribo mis letras francas, para no terminar explotando en la casa blanca, Mis rimas te ponen intenso y te dan calambre yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre, mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos Es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que me siguen escuchan el mensaje Por eso me defienden a los puños sin vendaje Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú, tú eres como yo Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo And I like, come on. ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio, con plata, con dinero pa' que te suenen a diario ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones, esto lo puede ver hasta un disco, tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco, no me digas que no si a mí me han ofrecido hacer eso la mitad de los artistas deberían estar presos, a mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco, tú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 Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla Le tiro duro a los gringos Y mi auspicia Coca-Cola De la canasta de frutas soy la única podrida Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, mi estrategia es diferente Por la salida entro, me infiltro En el sistema y exploto desde adentro Todo lo que les digo es como El Aikido, uso a mi favor La fuerza del enemigo, ahora quítate El traje, falda y camiseta Despójate de prendas, marcas, etiquetas Pa' cambiar el mundo Desnuda tu coraje, la honestidad No tiene ropa ni maquillaje No me hablen de carteles ni de los sopranos La mafia más grande vive en el Vaticano Con el truco de la fe se cogen a la gente Se cogen a cualquiera que piense diferente A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera Creo en la gente, creo en mi bandera Creo que los que me señalan con el dedo Me tienen miedo porque yo no tengo miedo Calma pueblo que aquí estoy yo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 bueno pues aquí aquí seguimos aquí seguimos después de este cantarín yargo para para rayar hoy fayme fayme falta rayar un poco niñ porque empecé el programa tenso tenso tenso tenso tenso tenso porque non frulaba nada pero bueno la verdad que todo todo se arregla todo se arregla tenía que haber experiencias como esta tenía yo de incertales na mi filosofía que al final, que tres cosas pueden venir, 12 y es, pero que al final tienen arreglo ¿eh? tienen arreglo, eh, en este caso arreglose. bueno, a ver tenía que ser tal es la mio filosofía de vida, a ver, la mi filosofía de vida y un poco esa lo que pasa que, que a veces, tenso me ¿eh? Eh, a mí por ejemplo, gustaba mucho gustaba mucho el taoísmo ¿eh? Eh, y decía un un amigo mío una vez, oh, vaya risa cuando cuánto a la mimoza que tengo un amigo taoísta digo, no, no, pero ya que estás totalmente equivocado, ¿eh? no es que tengas un amigo taoísta ¿eh? ya que tienes un amigo que intenta ser taoísta que no es exactamente lo mismo ya es pacífico, nada más, ¿eh? no nada más. Eh, porque, joder yo me prestaría a mí ser ¿cómo lo llaman ellos? los iluminados Sabios, ya me prestaría a mí ser un sabio taoísta Pero no soy, ¿eh? A eh, me quien dice sabio podría decir un... ¿Cómo se llaman en el budismo? Bueno, un Buda, me parece que se llaman un, un Buda Y en el hinduismo ahora mismo no sé cómo, cómo se llama Pero bueno, no me acuerdo Pero bueno, a mí lo que más me presta de, de todas esas filosofías orientales Que son, la verdad, bastante vacías entre ellas Eh, y bastante parecidas a los a los descubrimientos de de último siglo de la de la física bueno de eso, de eso ya hablamos la semana pasada ¿no hay por qué volver a hablar otra vez eh? pese a que yo un tema bien guapo, ¿eh? pero bueno vamos a decir nada más vamos a centrarnos en eso en lo que en lo de que intento intento ser taoísta pero yo un no intento acordáis no siempre me sale si siempre me saliera posiblemente ni siquiera tenía por qué venir aquí a hacer este programa porque ya estaría yo feliz respirando aire y bebiendo agua y estas cosas que fallen los sabios taoístas o los budus o los vudos padres los budas o lo de Dios no yo sencillamente intento ¿eh? intento pero no necesariamente no siempre no siempre consigo ¿eh? consigo esa armonía ¿eh? Na que sería guapo poder estar viviendo siempre no la consigo siempre en todo momento no por ejemplo no me no me vas a oír al todo cuando llegáis y vi que, que no formulaba nada ¿Eh? m pero bueno ya veis oye arreglos ¿Eh? tres llamáis de teléfono después un poco tenso que me puse ahí con, con, con el, una clavilla de, del teléfono oficio que no me entraba luego claro pues que encima que no me entraba porque esa noñera bueno, estas cosas que, que pasan a la a la gente cuando, cuando se acelera y mucho mejor estar tranquilín y despacio y, eh, y medir las cosas y hacerles y con, con mesura, cago la hay mucho mejor también es verdad que son un poco ñín los, los tiempos, eh, los que los que a lo mejor también ayuden a, a, a ser un poco más tenso y eh, ahora mismo estamos viviendo tiempos nos que están pasando cosas que yo no sé No sé si la demás gente ya afectan de la misma, de la misma manera que a mí ¿Eh? Yo de fecho pienso muchas veces ¿eh? asomo a la ventana y digo ¿Pero por qué la gente sigue o seguimos? Vamos a ver, porque yo pienso, pienso mucho y siento mucho Pero, pero tampoco falgo gran cosa ¿Por qué la gente que veo por la calle Está sencillamente caminando por la calle para adelante y para atrás? ¿Eh? ¿Por qué no están revelándose? ¿Por qué, ¿Por qué no se tiran al, al pescuezo de una gente que está convirtiéndolos en, en, en cosas? A ver cómo me explico yo la situación. Bueno, yo, por ejemplo, hoy desayúneme con la noticia de dos muertes por los recortes sanitarios. Seguramente no son de Súniques y son les, les primeres eh, a lo mejor ya lo conocéis se mucho, moviose mucho por las redes sociales y, y pereí en eh, la cuestión de que un paisano llevaba seis días ingresado con una hemorragia cerebral, no sé si ya se sabía que yo era una hemorragia cerebral no, supongo que no se sabría exactamente que ya era y bueno llevaba seis días ingresado Esperando por una resonancia magnética Y morrió Antes de que En antes de que hicieran ¿eh? la, la prueba en cuestión eh, ¿Por qué no unir la aficionaron antes? Bueno, pues parece ser que Por los famosos recortes También también Sentí la También me desvió un eco la noticia de, de una moza Embarazada con una infección, no sé de qué, ni de... No, no supe más detalles, que esperando a que la operaran por la infección, una espera bastante larga, pues por culpa de esa infección perdió al sofío. Y entonces, estos dos casos, si no me equivoco, fueron en Cataluña, una de las comunidades donde de momento va a estar recortándose... gasto sanitario en Galicia, dejan sin asistencia médica los parados de larga duración. También tuvimos hablando de eso la semana pasada. En Murcia, también dejan sin asistencia sanitaria gratuita a los parados de larga duración y a los inmigrantes sin papeles. En Galicia, los inmigrantes, creo que también. En Cataluña, no sé si que yo sepa, no dejen. Eh, sin, eh, sin cobertura sanitaria ni, ni inmigrantes sin paros de larga duración creo que tienen la misma asistencia sanitaria que los demás, lo que pasa que todo el mundo tiene una puta mierda de asistencia sanitaria porque están haciendo recortes entonces de aquí me decirme, oye tío, pero yo que, a ver, la cosa está ¿eh? muy mal y esto es lo que dicen los políticos, dicen, dicen ellos la cosa está muy mal y hay que hay que recortar, hay que ahorrar donde se pueda, nunca hay otro remedio Ya, pero, pero claro, pienso yo. A ver, hay que recordar de todas partes, ¿no? Y y voy a decir una cosa que lleva un discurso habitual, que dice todo el mundo, pero luego no sé por qué no, no pasa, no pasa nada, no pasan cosas, pero tienen que pasar más cosas todavía, más cosas todavía. Pero bueno, para eso tenemos que hacerles nosotros, entre entre todos, cada uno tiene que hacerles suyas Y no sé exactamente cómo, yo quisiera hacer algo, pero no sé, en fin. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser posible que, que me digan que no, que no había perres, ¿eh? para operar esa, esa moza en, embarazada, ¿eh? ¿Cómo pueden decirme que un, que no había perres cuando, cuando están dando miles de millones a los bancos? y claro, ¿de quién podrá venir? ¡Ay madre! Pero no sabes de lo que estás hablando, anedónico, nunca da más remedio tú imagínate, si te echamos caer los bancos ¿eh? la economía derrumbase y entonces no habría ni para operar a esa mocina ni para operar a nadie, digo, vale, vale de acuerdo, voy a creer eso, voy a creer eso voy a creer que, ¿eh? voy a creer que los miles de millones que queda ellos a los, a los bancos, nunca hay otro remedio que da ellos, venga vamos a aceptar barco Vamos a aceptar Barco, ¿eh? aceptamos que no queda otro remedio que de ellos, pero pero qué me decís de les, eh? que me decís de les, de los sueldos y retiros, indemnizaciones millonarias a, a altos ejecutivos de, de empresas financieras que, que a lo mejor quebraron y a lo mejor llevaron por delante los, los aforros de, de mucha gente humilde, ¿eh? Y entonces de quién podrá decir? ¡Ay, madre, anedónico! Pero, pero hostia, eso oye ¿eh? son empresas privadas Y hacen lo que ellos dan la gana Y sí, sí, podrá ser injusto Pero contra eso no se puede hacer nada Contra eso ¿eh? los gobiernos Las administraciones no pueden hacer nada Para pa evitar eso Entonces no os queda otro que recortar Y entonces yo igual digo Vale, vale, pues tienes razón Vamos a aceptar que como lo de los bancos, hay que dar ellos miles de millones a los banqueros y esto como son empresas privadas, pues, oye, nunca, queda otro nunca da otro que, eh, que, que, que dejarlos hacer lo que ellos dan la gana que para eso estamos en una sociedad de libre mercado, ¿no? o eso dicen pero entonces les diría y sin nada más, digo, pero vamos a ver, y entonces vosotros, políticos, administradores, fartones ¿por qué no nos bajáis el sueldo, eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué los los los exalcal... los exalcaldes no lo sé si todos o, o alguno nada más, eh? Pero los expresidentes autonómicos creo que sí que tienen, eh, Un, una renta una pensión. Los es, los expresidentes del gobierno tienenla eh, tírenla. Los exministros, eh, cuando cuando dejen de ser ministros cobren una liquidación bien prestosa, eh. El presidente, el ZP, este que marcha ahora? Va a cobrar la so la pensión... todos los meses. Aunque trabaje, va a cobrarla. Una pensión grande. No sé cuánto llega ahora mismo. No me preguntéis, no tengo ni puta idea, se quille mucho. Se quille mucho. Y ¿sabéis una cosina? Yo me pregunto, ¿no? igual que la cobra él, pues cobrará el Aznar... y cobrar el Felipe y eh, y a lo mejor algún expresidente también autonómico. ¿no? no estoy seguro, no sé, me da igual. ¿eh? O si no, pues cobrar indemnizaciones en su momento. qué más va? Pero yo pregúntome. ¿Eh? ¿cuántas mensualidades eh? de la pensión de, del ZP este en cuestión eh? ¿cuántas mensualidades costaba eh? costaba la vida del bebé que murió eh, sin llegar a nacer eh? ¿cuántas mensualidades eh? ¿cuántas indemnizaciones de cuántos ministros hacían falta para salvar la vida eh? no sé ¿cuántas? que quien me lo diga Ya no estoy hablando de esos millones que no queda otro que da ahí os, los al banco, ¿eh? según dicen algunos. Ya no estoy hablando de esas indemnizaciones que cobren de algunos ejecutivos, porque oye, y la empresa privada. ¿eh? No, ahora estoy hablando de, de esa misma administración que recorta. ¿eh? De esos mismos que voten, que no pueden volar en clase turista, que tienen que volar en primera. ¿Eh? ¿cuántos billetes de primera clase hacen ¿eh? falta para pa salvar la vida? ¿eh? ¿cuántas diferencias entre el precio de un billete de turista y un billete de primera clase? ¿cuántas diferencias? Cu cu cu ¿cuántos hacen falta? ¿eh? ¿cuántos hubieran tenido que sacrificarse y volar en turista ¿eh? para salvar la vida a un niño que ni siquiera naciera todavía? ¿eh? ¿cuántos? Voy, voy más allá ¿Por qué coño Esa gente trabaja en Bruselas? ¿Mm? ¿Por qué coño Tienen que andar viniendo Y hay que pagar ellos Los viajes? Trabajan allí Que se jodan Y viven allí Hostia Yo cuando trabajé Fuera de viejos A mí nadie me, me pagó los viajes Para ir y para venir digo, Venía yo Si me daba la gana Y que digo yo di, di, Cualquiera ¿eh? ¿Conocéis a de aquí? Que pagan Los viajes Para ir para venir Los de a trabajar Y entonces el fin de semana, pues, ¿eh? Vienen para su casa. ¿Eh? Cago a la puta. <ríe> y, y nada más. ¿Por qué coño tienen que ir en avión? ¿Por qué coño no pueden ir en, en, en, en un autocar? Seguro que ya era más barato. Vamos a aceptar barco otra vez, hombre. Vamos a acabar aceptando un portaaviones. Tienen que venir tienen que pagar ellos o la empresa. O sea, nosotros, todos, el Estado, tiene que pagar ellos. ...vale, pero pagamos ellos el billete de él... ...el Alsa, ¿eh? o sea, por ejemplo, va de aquí a Bruselas... ...eh, guapamente... ...que vayan en Alsa... ...que seguro que es el más barato que de en avión... ...hostia, no, pero yo que tardo mucho... ...y, jódete... ...no vengas, jódete quédate allí... ...eh... ...así no igual... ...no mueren bebés... ...cabrones... ...asesinos... ...voy decirlo ...los que dejaron... Porque mira, a ver, yo creo que y yo me parece que la legislación también opina exactamente lo mismo que opino yo. ¿m? Un asesino, un, un homicidio, puede cometerse por activa o por pasiva. ¿m? Puede cometerse por acción o por omisión. ¿m? ¿Qué, qué, qué adjetivo podemos dedicar al que. ¿m? al que decide gastarles perros en otra cosa y recortar ¿eh? recortar la, la sanidad recortarles perros que se gastan en sanidad ¿eh? ¿Qué, ¿qué asetivo podemos dedicar ellos? pues yo llamaría a los asesinos ¿eh? porque el asesino es el que provoca la muerte de otra persona ¿eh? así que si de esas decisiones están provocando muertes Yo llamaría a los asesinos. ¿Qué puede pasar? Que me denuncien. Por difamación. Hombre, espero que ningún asesino de esos te haya sintiendo ahora mismo Radio Cuca. Porque si estás sintiendo Radio Cuca, pues a lo mejor me denuncia. Por llamarlo asesino. Y ¿Eh? yo diría, no, amigo, no estoy insultándote. Estoy definiéndote. ¿Eh? Lo bueno es que, a ver, como no puse nombres. ...porque la verdad que sería muy cansado... ...sería muy cansado y seguramente en un área de tiempo... ...del tiempo que dura la emisión de este, de este programa... ...y de muchos programas... ¿eh? ...a decir el nombre de, de todos los asesinos... ...porque son muchos... ¿Mm? ...son muchos... Y, ...y por favor que no me vengan... ...que no me vengan con que... ...que es necesario, con que no queda otro... ...siempre va a quedar otro... ¿Mm? mira y tengo lo dicho muchas veces mientras se gaste un solo céntimo en una metralleta nadie no nadie no tiene el derecho moral la fuerza moral de decirme que no hay perres para pagar una operación ¿Mm? no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero en fin yo pienso así no ¿Eh? Uh, uh, uh. <risa> Estás caliente, canallón. Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego. Dile, hoy le voy a rendir el tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta, repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo. Un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana. Es más puerco que un blanquito racista de Luisiana, con su barriga barraca. En las tetas engancha su placa, aquí te traigo veneno de rata. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema.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 Se me soltó la lengua, está sin dueña realenga Pero estoy preparado para lo que venga Estoy dispuesto a escupir saliva Hacer una huelga masiva Frente a la cabrona asamblea fucking legislativa Ahí viene calle 13 de nuevo, ojalá y que se muera Viene con otro querido FBI, cambio y fuera Que se jodan mientras yo esté vivo Voy a seguir escribiendo canciones Y más cuando un policía asesino lo mandan de vacaciones Si yo fuera gobernador le daría a los guardias pistolas de agua Y en vez de una chaqueta pruebe bala un paraguas los metería en un ring de lucha libre para que me demuestren su fortaleza y que actú de debucha en los partas con el tenedor en la cabeza pero esto no se trata de hacerle daño a un ser humano ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusanos se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente para matar gente sin razón como en el medio oriente con los fucking gringos se trata de que a mí me importa un pingo usar palabras de domingo para comunicarle al continente el norte el sur y el centro que puerto rico quiera a los asesinos adentro en el hoyo sin que le el sol sin que le da el viento. A mí me aburre hablar del sistema, pero me de como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema. al sistema, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el teo al sistema, así que le escupo flema al sistema. Oye, yo sé que hay policía responsable y hay policía irresponsable. a los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, a Antonia Martínez, a mi hermano Christopher, yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano, a toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. a los policías no se olviden que los celulares ahora tienen camarita los estamos grabando oye calle 13 bueno ¿Qué podíamos, ¿Qué podíamos hacer nosotros para ¿eh? ¿Pa cambiar las cosas? ¿Podemos hacer de qué? Seguro que sí. De la manera que seguro que no vamos a ser quienes a hacer nada. Y ese esperamos a que arranquen otros para hacerlo. ¿eh? No me preguntéis qué lo es que, lo que tenemos que hacer, cada uno fará lo que lo que mente crea. y en lo que él buenamente crea, pero de verdad que lo que sí que no, pues, en, en lo que sí que no puede escudarse aire y en eso de joder, pero yo que nadie fae nada, lo que hacía falta y era tal, a mucha gente que dice lo que hacía falta y era, pero que lo que otros, ¿eh? no yo que nadie fae, pero tú. ¿eh? ...yo cuando tengo estos móviles del 15M... ...yo no me canso de decir, a mí gusta ...eh, claro que sí... ...y todavía me gusta cuando hacen... ...cuando hacen unas... ...unas cosas, ¿eh? ...claro que sí, a mí gustame, que ...no me da ninguna vergüenza... ...hay gente que parece que, que... ...bueno, ya... ya ...falece esto de tiempo cuando empecé toda la movida... ...que parecía que había gente que ellos jodía ...el fecho de que ellos llevaran toda la puta vida... ...intentando hacer cosas... Contra el sistema Y que ahora llegan estos nuevos Y en cuatro días Consiguieron lo que nunca consiguieron ellos en años Pues ole por ellos Ole por ellos Porque consiguieron muchas cosas ¿Qué queréis que os diga? Joder Consiguieron por lo menos Llamar la atención sobre un tema ¿Qué ocurre? Que bueno Al final no pasó nada Y, y de momento todo sigue igual De momento Oye pues no sé Lo mejor consiguese algún de algún tipo de cambio Pero acuérdame a lo que deba que, que falaba con mucha gente ¿eh? y decía: No, lo que hace falta allí quemar aquí hasta que no se quema no, un tal o lo que hace falta allí tal o lo que hace falta allí poner bombes o lo que y yo, joder, lo que hace falta venga, pues failo Bueno, no, hombre, digo, no, o sea, lo que hace falta no eh, lo que fai falta no poner bombes, como tú dices, lo que hace falta según tú y que les pongan esos otros, ¿eh? no lo que hace falta y que esos pongan bombes. lo que hace fa falta y es que esos se enfrente lo que hace fa falta y es que esos rompan ¿Eh? y ellos decían bueno, pues si estás tan convencido de que es lo que hace fa falta ¿eh? ¿Mm? pues fallo, hostia no digas que hace fa falta, fallo ¿Eh? hay una hay un medio dicho que cuando alguien decía lo de hay que hacer tal cosa Eh, el alto decía, "Pues ya mal que, la que es el que lo fega, ¿hm?" ves como te caes rabias, joder. Hombre, no pa menos, que que vosotros de tan las cosas como pa como pa como matar rabias, Falamos de de de que muy grave, Como hay el mero hecho de Deixar morrer a a por el Por un tema económico, por, por perres. ¿eh? Dejamos morir a la gente por por perres. ¿eh? Dejamos lo dechen de algunos. ¿eh? Y los demás no, y también los dejamos, ¿eh? que nadie se exculpe. ¿eh? Porque si no hacemos nada en contra de pues estamos estamos dejando que pase. Y si dejamos que pase, somos igual. Igual no tan culpables como los demás, pero un poco inculpables, sí, ¿eh? que nadie se ocurra. eximirse de, de tu culpa ¿eh? culpa tenemos la todos de acuerdo ¿Eh? unos más y otros menos pero todos tenemos la nuestra porción de, de culpa ¿eh? la responsabilidad que está todo repartido unos por acción dos por omisión unos más de cerca otros más de yoña pero tenemos la tenemos la tos tenemos absolutamente todos ¿eh? así nada que, que no se os pase lost everything that you're to do anything nothing is static everything is que todo this is your life this is your life this is your life this is your life doesn't get any better than this this is your life this is your life this is your life this is your life yo la verdad que esta noche no debiera estar así de de cascarabias o sabes que los jueves voy a cenar con la familia y Hostia, seármeme bien, ¿eh? seármeme bien, seármeme bien y luego por arriba llevo llevo ahí un mogollón de superbares con cosas que joder la verdad presto un huevo, eh, presto un huevo porque a ver uno la verdad cuando oye yo no llevo por no, échame flores pero cuando me pongo a, a cocinar va pues salme ¿eh? Entonces, soy un relativamente buen cocinero. Lo que pasa que también es verdad que como ya seguro que más veces estoy aquí, tengo que seguro que más veces lo dije porque, porque a ver yo todo lo que me pasa por la cabeza digo lo aquí, estoy una cosa que me pasa muy a menudo, así que seguro que lo dici. Lo de que yo cocinar, dáseme, préstame, pero cuando yo cocinar, para aquí, joder, cuando de aquí me ha probado, cuando yo para mí, anda que tengo culo. O sea, hago una pota de arroz y como de eso toda la semana y venga. No, pero hoy mola, eh. Hoy llevo un mogollón de cosas. ¿Qué cosas llevo hoy? A ver, llevo croquetes, llevo bizcocho, no sé, de alguna cosa más, porque había otro tupper, eran tres túperes pero no el otro, no me acuerdo lo que hay. Nada, esto llevo cosas de la de la radiación esa que me ¿eh? que me que me echaran para para la corteza cerebral, que de hecho me un poco para allá. Y luego no no y solo na na sanidad donde están recortando, ¿eh? El otro día decíame también siguiendo con la sanidad decíame un conocido, madre de Dios, pero esto ya increíble, porque la mío nuera, la mío nuera operaronla. Y entonces hicieronía un a un al al mi al mi fiu que fuera a buscar un un medicamento a la farmacia. Porque no entraba, no entraba nada en a seguridad social O no entraba, no sé qué historia contaron Pero que iba a venir muy bien a la, a la mujer. Esto se fue para la farmacia corriendo pensando lo carísimo que sería el medicamento cuestión No, puede ser que el, que el medicamento cuestión que costaba un poco más de un euro Entonces dije, hostia, pero esto no hay quien lo entienda, ¿no? me dixeron ir les enfermeres del sitio mellor, non preguntes sabe dios, colsele el tema o el traballo está moi gracioso el traballo porque uno a veces piensa a ver, tam tenemos unha tasa de paro brutal e y también a despedir a xente del traballo e entonces piensa uno, bueno, pues a lo mellor, y que claro, con les fachades de producción Se, se pide menos el, el producto y entonces no queda otro que despedir a, a trabajadores las empresas tienen que despedir a trabajadores aunque aunque ellos no quisieran tener que lo hacer ¿eh? pero claro, después resulta ¿eh? que no va a ser los pedidos que no va a ser la producción o por lo menos no va a ser la proporción del número de trabajadores que despiden. imaginé una empresa en la que antes trabajaban 20 personas. ¿Eh? Con la excusa de la crisis, eh, coyeron y echaron a 10 de esos 20. Entonces, es, bueno, suponer que si antes ellos pedían 100 unidades del producto, ahora será que ellos piden, ¿eh? que ellos piden 50 nada más. No, pues a lo mejor sí, baixó. igual bajó de 180. ¿eh? pero ellos echaron un montón de gente, entonces qué pasa, que los que queden, oye, pues hay que apechugar, hay que ir a, a trabajar el sábado, hay que quedarse más horas sin cobrar, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que. ¿Eh? Tengo un amigo que supuestamente trabaja en un sitio ¿eh? para llevar temas informáticos de redes sociales y demás, Bueno, sería la teoría, después pues en la práctica tiene que hacer eso, por supuesto Pero aparte de hacer eso, tiene que también ser recepcionista, camarero, cocinero, ¿eh? etcétera. Yo hay tiempo fui a una entrevista para pa hacer tareas de apoyo psicosocial No sé si sabes lo que es eso, da igual, no me importa ¿eh? No me importa, el caso ya que la entrevista ponía que ya era para eso Pero luego cuando estaba allí, la entre, o sea, la, el puesto de trabajo consistía en llevar el contacto con los clientes, la facturación, las nóminas, la contabilidad eh, y, y no sé qué otra historia y tal. Y me acuerdo que dije yo, bueno, y lo del apoyo psicosocial y dijeron bueno, eso cuando tengas un, cuando tengas tiempo libre. ¿Mm? No me estoy exagerando, ¿eh? fue así, ¿no? Al poco también fui a otra entrevista que ya era para pa auxiliar administrativo. ¿Mm? Bueno, preguntarme lo normal, oye, ¿cómo andas de sabes de facturas, de contabilidad, de diseño, de diseño de imagen, de edición de imagen y tal. ¿Eh? Y, y luego aparte preguntarme, y de hardware, cómo andas de hardware. Yo de hardware, yo pensando que igual se confundía que estaba preguntándome de software, que allí se supone lo que tiene que controlar un poquito más a lo mejor una usuela de decía, sea sí, de hardware, ¿qué decir? Si se estropia un ordenador, una impresora, algo, ¿sabes? Rabilar para pa, ¿eh? pa mirar, para arreglarlo por dentro. No, no, no. decía, <risa> bueno, a ver, otra cosa que quiero contarte, a ver, estoy puesto ya pa, para usuela administrativo pero. ...pero bueno, que si hay un pico de producción... ...un día necesitan ayuda hay que... ¿eh? ...que y ir para almacén... ...aquí hay que pechugar todo eso y tal, no sé qué... Digo, ...ah, vale, vale... Digo, que ya sabes que con la crisis... ...digo, ya, ya... <risa> ...pero bueno, con la crisis cuento... ...porque ahí, ahí... ...ese mismo sitio... ...fuera cuatro años en antes... ...que tuvieron no vía crisis... y en ese caso yo era para trabajar en el almacén en el mozo de modo almacén y ya me, dixieron, me decían de aquella cosas como, bueno aquí salse a las 8 pero bueno, algún día salen las 8 y media y otro día a las 9, ya sabes, cuando hay picos y tal, pues hay que apechucar todos y de aquella cual era la excusa porque de aquella, ¿había crisis o no había crisis? hombre bueno, igual crisis había la igual en muchos años porque yo repaso los los... los cantarinos de los míos bandes favoritos de los años 80 y también venga a hablar de crisis y, y cantarinos de los 90 también también venga a hablar de crisis ¿Mm? o sea que a lo mejor ya estábamos en crisis mucho lo que pasa es que ahora eh, decidieron ¿no? los que están arriba decidieron poner ese nombre ¿Eh? crisis, estamos en crisis antes decían que estábamos en monata pero ahora dicen que estamos en crisis entonces como ellos dijeron que estamos en crisis pues solo todos ...o bueno, lo mejor decir, ¿no? ...los mercados, los especuladores estos... ...eh, decir, va, vamos a decir que... ...estamos en crisis... ...hombre, yo no sé mucho de economía... ...con lo poco que sé, pues... ...pues sí, hombre, de verdad... ...hay una situación distinta... ...a la que habían antes... ...pero una situación distinta para algunos... ...para otros no tengo yo tan claro... ...que sea distinta... ...o, o que fuera distinta, si no fuera que la FaEn ...distinta a estos, estos otros que... ...que están arriba... ...a ver, voy a intentar explicarme... ...el que llegue eh, ...adinerado... ...el que lle era adinerado en los 80... ...en los 90... ...ahora lo mejor está en crisis... ¿eh? ...porque ahora igual lle menos adinerado... ...el que... ...hay 5, 6, 8 años... Eh, agarró un... ...una vivienda que suponía... ...1000 euros al mes de hipoteca... ¿eh? ...pues es igual ahora sí tan crisis... El que haya esos mismos 6 u 8 años no podía eh, ni pensar en pagar mil euros al mes de, eh, de vivienda, pues es igual tan menos en crisis. ¿sí? Y los comedores sociales, comedor en la cocina económica o en el calor y café de Cáritas y tal, hay mucha gente, multiplicóse, multiplicóse la gente que, que no tiene tiempo a comer. ¿sí? Pero muchos de esos, ¿no vos pensáis que son gente que no tiene nada, no, no, en muchos casos son gente que tiene mucho, pero que lo que tiene también muchas deudas. ¿Mm? Pues imaginais vos si una gente que entre paisano y la mujer decidieron, hay ocho años, meterse. en un ático que ellos costaban no sé cuántos millonísimos y, y en un cochazo y no sé qué y en otro para uno para cada uno y, y otro para la fía que ya tenía 18 añinos y para que se fuera trayendo y tal pues bueno, pues oye, como ganaba 1500 ella, 1500 él pues a lo mejor decía, joder, pues podemos, ¿no? Claro, lo que pasa que que ahora vamos a poner que... que el quedar en sin trabajo y, y que y hago todo el paro y ella gana mil la más ¿Mm? y claro esa hipoteca en la que se metieron pues cuesta cuesta esos mil al mes ya y entonces igual vendieron ¿eh? igual vendieron uno de aquellos cochazos que, que tenían para pa poder seguir tirando un poquillo más igual bueno, ellos que toman remedio que vender otro y igual incluso tuvieron que vender los tres Pero si las cosas siguen así siguen siendo mil euros para tres, hostia, y tienen que pagar mil euros de hipoteca, pues, pues ya me dirás, ¿m? pues a, a tirar del banco de alimentos, a tirar de, de la cocina económica, qué sé yo, ¿eh? y a seguir viviendo en ese palacio de mil euros al mes, pero a no tener para comer. ¿m? Por embargo, el que hay 6 u 8 años ya estaba bastante jodido y trabajaba cuando, cuando lo había y cuando no, no y, y ganaba 600 800 euros al mes y vivía en un alquiler de 300, ¿eh? pues ya les pasaba putes, pero ya que a un año, igual les pasa igual de putes que antes sencillamente, ni en mayor ni en peor. O lo mayor está peor Sí, pues solamente está peor Porque ¿eh? como los que tenían mucho Decidieron que estábamos en crisis Pues igual esos traballinos Que tenía de si ese mes en cuando Ahora tienen mucho menos Pero bueno, pues como no tenía tampoco mucho que perder a lo mejor, pues lo típico Volvió para pa, pa con la familia mucha gente que vuelve para con la familia ¿eh? Y vuelven a juntarse muchos Y entonces es Pues Vives el mejor Porque... cuesta menos, cuesta menos dinero vivir muchos suentos que vivir pocos. Yo acuérdome cuando yo era niño en mi casa y no era, no era tampoco ninguna excepción, vivimos cinco personas, ¿Mm? podréis decir, eso tampoco oye que, que sean muchos, ¿no? no, cinco personas en una casa de cincuenta metros cuadrados, que de verdad que tampoco era ninguna yo creo que nunca me sentí falto de falto de espacio eh ¿Mm? vivíamos cinco personas y, y era habitual que vivieran muchas personas en, en una vivienda en, pues los míos vecinos de abajo vivían seis por mira seis tienen más todavía que nosotros y era una casina pues pequeñina ¿eh? de, de tres habitaciones sí oye verdad tres habitaciones pequeñinas pero tres bueno son unes cuantas y vivíamos todos allí y no pasaba nada y, y seguro que no teníamos tantos gastos Y tantas cosas pero ya que de aquella tampoco ni siquiera existían esas cosas o sea que ya no teníamos teléfonos móviles como íbamos a tenerlos <risa> si no existían de aquella pues igual no teníamos ordenadores no existían los ordenadores existían Y una cosa muy... Bueno, sí, sí que existían aquellos ordenadorinos... De andar por casa de 8 bits... Pero de aquellos tenían los, los, los viejos... ¿eh? Los que éramos así de clase un poquito más más popular... Pues no teníamos para pa tenerlo y... No sé... Y aquella tele... En blanco y negro... Llegasteis a, a conocer la tele en blanco y negro... ¿Mm? Si lo que estáis sintiendo este programa... Sois mayores que yo, pues... seguro que sí si los que estáis sintiendo este programa sois más mozos que yo pues igual ya no porque yo no vos es creáis que la recuerdo pero pero tampoco demasiado ¿eh? tampoco demasiado no sé cuánto ni idea no sé qué edad tenía cuando pusieron la primer tele en color en mi casa pero ya era pequeño pero bueno no sé exactamente qué años tenía pues sí acuérdome acuérdome de que la 1 La primera, en creo que echaba en el telediario, como a las 3, luego no sé si paraba y volvía a arrancar o algo así, pero bueno, hasta las 3 no había nada. Y duraban ¿qué ya era? ¿Hasta las 12 de la noche? Y la 2 menos, la 2 arrancaba como a las 6 de la tarde, creo que ya era, con la programación infantil, con, con Lola Chicos, y después el barrio Sésamo, me parece. y terminaría, pues igual terminaba antes y la otra terminaba a las 12 igual estaba, no acababa primero a las 10 o a las 11 ¿qué os pare, qué, qué, pues parece? que estoy hablando del prestoceno ¿no? tampoco tanto, estoy hablando de ahí sé ¿cuánto? ¿20 años? ¿25? no creo que, bueno, sí, ponte que sí, ponte que igual 25 años 25 o 30 años no sé ¿soltan dos? ...que sé yo... ...y cuando tenía 20 o 30 años... ...parecía una barbaridad... ...ahora mismo 30 años ya... ...oye... ...en fin... <risa> ...tampoco me parecen... ...me parecen tanto... ...el otro día... ...falaba yo con una amiga... Eh, ...y no sé por qué sale el tema... ...que decía... a ...que hay 20 años que... ...debe haber tranquilamente 20 años... ...que nos conocemos, eh... ...y decía... Eh, sí, la verdad... ...hombre, no serán 20... ...pero son muchos... ...y luego dice yo... ...no, fía... ...son 20... ¿Eh? Hay 20 años que, que nos conocemos Da un poco de vértigo Pensar que ya hay 20 años Que conoces a, a Daquín, ¿no? Y <ríe> que ya es amigo de Daquín Hay 20 años Madre de Dios Bueno, pues dentro de poco pues Habrá 30 años que conoce a gente ¿eh? no pasa nada Bueno, no sé si lo sabrá Porque también, de verdad Hay que vos todos que, que queda poco más de un año Para que se... Que se acabe el mundo ¿eh? Hostia, Claro que no, vos, que no se vos Es que hice eso Que ¿eh? yo tema importante El 21 de la virtud del año que viene Terminase todo, o termina o cambia ¿eh? Eh, Que conste que yo ahí No soy, no tengo ni puta idea de, de lo que va a ocurrir Los expertos en el tema este ¿eh? Los que saben mucho de tal Dicen que no ye exactamente un fin Que ye un reseteu Bueno, pues vale, lo que sea Eh, yo solo sé que como ya he dicho otras veces así eh, eh, sí, como estamos como, como tal mundo jura no puede seguir, no puedo aguantar mucho tiempo eso tengo lo más claro que el agua que el agua clara, claro, no que el agua turbia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 Seguís sintiendo Anedonia Seguís sintiendo Radio Cucaracha La radio Libre de bio. Ya sabéis Sin publicidad Sin comercialidad Sin ganar un puto duro Por hacer esto En ¿Eh? fin, en fin, en fin, fin. Aquí, aquí seguimos. ¡Ay, cuántas mala baba el Oye, la verdad, bueno, yo por ejemplo no, para, pa, entre otras cosas, decir, decir, decir eso. Que decir todas las cosas que, que no me presten soltar la, la mala baba que acumulo mientras toda la semana hay una cosa muy guapa, muy guapa que se puede hacer en Radio Cucar. Dime Miriam en el chat Uy, marchó ya Qué cosa, estoy yo solo otra vez en el chat ¿eh? Marchó Pero bueno, eh, creo que Según decía, estaba sintiendo por la Por la FM Un saludo ¿eh? Un saludo muy grande y gracias por Gracias por haber estado en En Anedonia, gracias por haber visitado Esta tierra Eh, llega el chat, una unas cosas, no sé, de, de repente dejó de, de funcionar, ¿eh? de repente paró y hubo que lo a meterse. Y bueno, pues estábamos cinco personas metidas y ahora estoy yo, estoy yo solo. ¿eh? Metióse la moza esta, pa, pero nada más para pa despedirse. Eh, yo no os creáis que tampoco tengo ya más nada que, que contar y casi que, que voy a tirar ya para. Voy a acabar ya también. Voy a tener porque si sí, no, lo que pasa que. Oh, joder, quedanme, quedanme dos cantares. Todavía, todavía por poner. Y si tuviera ...si tuviera que a la gente del chat facció una cocina de esas, como Fuego 3 el manes, de, de decir: A ver, venga, escogí y a ver qué canción queréis sentir de estos dos que, que tengo aquí. Lo que pasa que, como no tengo en aire, pues. Pues no sé. Hombre, yo, si acaso, voy. ...voy a lanzar el, el concurso... ...voy a lanzar la idea... ...y a lo mejor de aquí se... ...se meta el chat de golpe... ...porque tienen tiene mucha gana de... ...de sentir de alguno de estos... ...de estos cantares... Eh, ...en este caso... ...no va a ser como tres veces... ...que te digo yo... ...venga, escogí grupo y tal... ...en este caso va a ser como... ...lo que vengo haciendo últimamente... ...que ya veis que... ...no siendo la semana pasada... rompí un poco la... ...rompí un poco esa línea... ...estoy poniendo... desde un tiempo a esta parte... siempre siempre de, de la misma de la misma banda en este caso esta noche lo que estoy poniendo por pues lo que tuvisteis sintiendo ¿eh? el, el calma pueblo el tributo a la policía y el vamos a portarnos mal eh, exactamente son de la banda puertorriqueña calle 13 bueno tanto como banda no son tengo entendido que son un dúo ¿eh? Eh, yo curioso, este eh, grupo, esta banda conozco la Conozcola y poco tiempo eh, Conozcola y poco tiempo eh, Y supe de ella a través de, de, de Como no puedes, de otra manera De un compañero de esta emisora de Radio Cuca Supe de ella a través del pistolero o Que una noche también se dedicó a poner Cantarinos de, de esta gente Y me dijo, hostia, no conoces a estos Vaya como un préstamo y tal La verdad es que son guapos, son guapos, eh a mí a mí gustaron bastante hay gente que va a mí no me gusta muy regatoneros metal no sé a mí pues más que nada les les y tres y a ver me echar un guayín al chat a ver si se metió de quién no se me metió nadie del chat sigue habiendo cuatro personas conectadas una soy yo otros tres están tan conectados también pero bueno el caso y que el caso y que no se me metió nadie al chat o sea que no van a poder escoger entre estos cantarinos pero bueno sabéis lo que voy a hacer entonces voy a poner los dos voy a poner uno ¿eh? y luego voy a, a poner el, el otro de, de despedida vamos a poner uno y poner uno ahora mismo a más si sí, voy a poner voy a poner este eh, voy a poner uno que aparte de haber de, de llegado al grupo conocido a través del pistoleo de manejo este cantar en concreto este cantar en concreto que, que voy a poner ahora mismo conocerlo porque la, la meme lucía la moza esta que, que se mete al al, al chat casi todos los manes ¿eh? siento mucho este programa pues puso el vídeo este en, en internet ¿eh? la verdad que un vídeo muy guapo casi lo más guapo de, de este grupo más que que los cantarinos son los los videoclips ¿eh? los videoclips molan mola mogollón son una una una verdadera pasada una cosa una cosa muy guapa, por lo menos los que los que yo vi no sé pues si el, el vamos a portarnos mal que, que pusieron antes si por ejemplo está está muy guapo ese si, ese si videoclip y también está ta muy guapo el videoclip de la que voy a de la que voy a poner ahora y un, un cantar que se llama el, el baile de los de los proves uy uy que pasó que esto se me fue no pero tranquilo sé que vuelve enseguida y yo cantarse toda la escena y tiene un vídeo muy guapo si tenéis oportunidad de verlo y de tal el que tenga por ejemplo conexión a internet o pueda ir a algún sitio conectarse y tal puede buscarlo puede buscarlo y un, un vídeo clip muy guapo ¿eh? la canción yo guapo, también No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres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 carne de lata pero es que como gringo en el a mí que no te contaminas con un besito vamos a pegarnos la necesita la tapa sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja Se baila pegado como bachata Sin traje sin corbata Embriagando las neuronas con vodka barata Blancas, amarillas o mulatas Se baila con cualquier Que suelte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada Es que nadie nos roba Porque no tenemos nada Aquí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 Pues así de una manera un poco abrupta Y cuando llevamos únicamente uy, A ver, sí Cuando llevamos únicamente una hora y 27 minutos de programa eh, Vamos a ir terminando ya Porque esta noche ya estoy yo un poco cansado Estoy yo un poco soñoliento mm, Llevo unos días que no sé por qué motivo duermo mal No sé exactamente por qué, porque en principio se supone que no debiera tener preocupaciones, pero bueno, a lo mejor la, la situación esta es general produce algún tipo de desasosiego y, y por ese motivo duermo mal. Yo veo que a mí no me falta de nada, pero veo tanta miseria a mi alrededor que a lo mejor eso es precisamente lo que me fae Enfermar un pocoñín de tristeza ¿Mm? Ayer En otro programa de radio Que yo sigo bastante, no de Radio Cuca En este caso ¿eh? Curiosamente, porque ya la emisora lo mayor que más que más siento eh, Definieron Falaron de la enfermedad De la, de la tristeza ¿Mm? Porque Dijeron que, que Lo de la depresión Que no era Más que un Palabro políticamente correcto Pero que llena tristeza ¿eh? Que llena una enfermedad Muy grave la tristeza Hombre yo no sé si Llego a estar enfermo de, de tristeza Cuido que no Pero de verdad que lo que tenemos Alrededor y Para patar un poco No sé si enfermos enfermos Pero un poco malucos Un poco revueltos ¿eh? De verdad que no sé que cuando vives En un sitio en el que se deixa morrer a a bebés sin no nacidos pa pa forrar unos perras que se gastan en en otras cosas. No sé, de verdad que que queda uno, queda uno como un poqueñín eso triste. pode pasarte de dos cosas, ¿hm? Puede pasarte que que una situación de ese tipo genere en ti rabia o puede pasar que genere en ti tristeza. Hombre, si yo es muy, muy miserable... Más miserable que... Que el anezónico miserable... Entonces puede generar en ti... Indiferencia... ¿eh? Pero... Hombre, yo cuido que... Que tanta miseria no habrá... ¿No? Bueno, no sé, si no, no hubiera tanta... A lo mejor esto sencillamente no pasaba... O pasaba una vez para... Para no pasar más... Pero bueno... Desgraciadamente... ¿eh? ...pienso que va a pasar más... ...pienso que el ser humano... ...sigue siendo el enemigo natural... ...por excelencia... ...de los demás seres humanos... ¿Mm? ...y que... ...hasta que esto no cambie... ...hasta que no haya un, un reseteo... ...esto no tiene... ...no tiene solución... ¿eh? ...no tiene solución... ...quizá la única cosa que todavía... ...fai este mundo... ...habitable... ¿eh? ...y en la posibilidad de... ...de sentir... ...emociones... ¿sí? ...sentir emociones positivas... ...y emociones que... ...que te puedan llevar a... ...a esquecer ...por momentos... ...todo lo demás... ¿Sí? ...no sé si me explico... ...cuidadín eh... ...no penséis que yo soy de los que... sientes esas maravillosas emociones... ...conocílas... ...conocílas y... ...la verdad que... ...sí que puedes llegar a... ...a esquecer todo lo demás... ¿Sí? Me explico ¿Entendéis a, a lo que me refiero? ¿Mm? Eh, posiblemente no me entendáis Ni en falta que, que fae ¿eh? Entenderme yo Y como digo muchas veces Con entenderme yo Ya abondo un, eh, un agradecimiento Muy grande para toda la gente Que, que tuvo metida en, en el chat Para toda la gente que tuvo sintiendo Este programa Ahora mismo, salime, que tengo nada más otras dos personas conectadas, pero bueno, oye, hubo ¿Mm? un momento en que había aquí otras seis y siete, la de mi madre, para medida que tiene que ser o bien la policía o telecomunicaciones o algún tipo de fallo en el en algún tipo de fallo en el del la página web, que el que salga más gente de la que realmente está, porque si no, de verdad que no tiene no tiene explicación que que que venga tanta que venga tanta gente, pero bueno, oye, yo por si acaso saludarlos y a todos y los la ellos la su presencia a todos. Un saludo muy especial pa pa Miriam, pa Lucía y para y pa, y hidráulis que esta noche tuvieron metidos en el chat, otro para el pistolero Maniego, y unas gracias muy especiales para el pistolero Maniego, porque si no llega a ser por él, eh, toda la gente que sentía esto por RadioCuca.org, por la emisión en Internet, no podía sentirlo porque estaba esfarrapado. ¿eh? Pero bueno, por fortuna arregló un helado este rapaz. Muchas gracias, muchas gracias, José. Eh, saludinos a toda la gente que tuvo en el 107.3 de la frecuencia modulada, saludinos como siempre a toda la gente que lo va a sentir en diferido cualquier otro día que no sea el jueves primero de aviento del año 2011, cualquier otro día eh, y que está sintiéndolo en diferido y eh, qué más me queda por saludar no sé si hay alguien que lo descargue por archivo, pues también hombre, un saludo muy grande, que lo sienta por ahí o que sé yo hasta la hermana que bien vale una ya sabéis una semana menos hasta el final en el mundo hay gente bruta y astuta hay vírgenes y prostitutas Ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales, verticales y Diagonales, Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores en el mundo Hay decisiones divididas, entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente en el mundo Hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú All right.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 Y comunismo, aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.